Libro del profeta Ezequiel, capítulo 46, versículo primero. Así ha dicho Jehová el Señor: La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, Y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz. Y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová, a la entrada de la puerta, en los días de reposo, y en las nunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será seis corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Y por ofrenda un e f a con cada carnero y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades y un hin de aceite con el e f a Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, seis corderos y un carnero, deberán ser Sin defecto. Y hará ofrenda de un e f a con el becerro y un e f a con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada e f a Y cuando el príncipe entrara, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte, saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte, no volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de Elia. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un epha con cada becerro, Y un e f a con cada carnero, y con los corderos, conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada e f a Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrendas de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto a sus ofrendas de paz, como hacen el día de reposo, después saldrá, y cerrarán la puerta después que saliere. Y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un e f a y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda, y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho Jehová el Señor: Si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo, y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta, a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y vi que había allí un Un lugar en el fondo del lado de occidente. Y me dijo, Este es el lugar donde los sacerdotes c o s e r á n la ofrenda por el pecado y la expiación. Allí c o s e r á n la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. Y luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los cuatro rincones del atrio. Y en cada rincón había un patio. En los cuatro rincones del atrio había patios cercados, de cuarenta codos de longitud y treinta de ancho, una misma medida tenían los cuatro. Y había una pared alrededor de Helios, alrededor de los cuatro, y abajo fogones alrededor de las paredes. Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo.